...nos pasamos al castellano... ...porque aquí el compañero que tenemos hablado es inglés... ...pero habla muy bien castellano, ¿no? Intento, sí. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hemos dicho que eres miembro de No Border... ...no podemos dar tu nombre, luego luego diremos por qué... ...pero bueno, eh, nos has llegado aquí un, por un contacto... ...que decías que habías, que habías estado durante seis meses el último año, porque antes también, no suponiendo que has estado antes también, en el campamento de Calais, Calais, leyendo, Calais, allí en el norte de Francia, ¿no? Eso es. En la frontera, bueno, haciendo frontera con Inglaterra. ¿Tú eres inglés? Sí. ¿no? Sí. Y, bueno, antes que nada, pues, pues a ver, ¿qué, qué es qué es North Border? ¿Qué, qué, es, qué es lo que... ¿Cuál es el trabajo que hacéis? Um, bueno, uh, No Borde significa sin fronteras Entonces el nombre um, creo que se explica el mismo Que son gente que no creen en uh, las fronteras entre estados uh, Que existen hoy en día um, Es un grupo, um, ante todo, anarquista y anticapitalista Y ha sido um, un grupo de No Borde en Calais desde, desde hace 2009 Um, en Europa y en el resto del mundo um, es el, los grupos no por, han existido comenzando en los años 90 uh, un parte del movimiento contra la mundialización del capitalismo um, pero igualmente decimos que nuestro historia comienza y es, es conectado con la gente en la segunda guerra mundial que han ayudado a los, los um, judíos pasan las fronteras igualmente ideológicamente que es parecido a ...a los grupos en los Estados Unidos... ...que han ayudado a los esclavos... Um, ...del sur... ...para salir del sur y ir al norte... ...entonces es, es en, en una línea... ...una continuación... ¿no? De, uh, de, ...de gente que, que luchan contra las fronteras... ...y en este momento... ...de hoy en día... Um, ...estamos... ...en hablar de toda Europa... ...en el crisis refugi de refugiados... ...lo más grande desde hace la Segunda Guerra Mundial... Uh, ...entonces... Um, ...sí somos en Encalle um, y ayudando intentando a ayudar y mostrar solidaridad con la gente que son uh, intentando cruzar la frontera Uh -huh. um, bueno, hablo un poco de, de qué hacemos Sí, concreta, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Um, igual, igual, igual primero explicar también uh -huh. ¿no? ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuánta gente, cuántos refugiados, cuántos emigrantes hay en uh -huh. Cali en este momento? pues uh -huh. Bueno, llevan años y años Pero bueno, me llevan, sí. los últimos años todavía hay más Esto es, sí, es que Cali siempre ha sido uh, refugiados O para mucho tiempo ha sí, refugiados intentando cruzar ahí Porque geográficamente Cali es, es lo más cerca al Reino Unido Um, es, es um, la ciudad que está al otro lado de Dover por la Mancha y es um, 33 kilómetros entre Calais y el Reino Unido entonces un día cuando hace sol se puede ver de Calais se puede ver um, la tierra de Inglaterra, se puede se puede verlo um, y comenzando bueno en los años 90 a la caída de la Unión Soviética Um, y la guerra en Yugoslavia Los primeros refugiados en Calais eran de, de uh, Kosovo O otras partes de Yugoslavia Pero en, en, en todos estos años um, Para décadas ahora han sido refugiados um, De gente que quieren ir a Inglaterra Y la mayoría de países que son destruidos por la guerra Entonces han sido y todavía son Mucha gente de Afganistán También mucha gente de Irak uh, Mucha gente de Sudán Y mucha gente de Eritrea De Etiopía Um, y de, de todos eh, muchos países del mundo donde donde hay guerra y donde donde gente um, tienen que salir a su país en, con miedo de De, de ser matado por, por la guerra entonces los um, últimos, en los últimos años muchos sirios, kurdos también sí, lo, no. los, los, los sirios comenzaron llegando en quizás 2013 pero ahora más y este entonces entre, entre quizás 2009 cuando empezó no Noborda y 2014 era muy raro para que hubiera más que 2000 refugiados en Cali, pero este año uh, como he dicho es un año sin presidente que han en, O pues no esté este año comemente pero comenzando en 2015 que hubiera quizás entre 8 y 10.000 uh, refugiados en Cali y esto es, es más que han sido en todos los años anteriores um, y esto es, es lo mismo lo que está pasando en Cali que lo que está pasando en el resto de europa uh, cuando tanto gente son son intentar llegar a un país donde pueden uh, perder el siglo y cuando tanto gente son viajando estamos en un momento de ...una un, un ola grande... ...de, de humanos... Uh, ...haciendo una migración... Entonces, uh -huh. ...una migración histórica... Eh, ...mirando un poquito la información que hay... ...sobre el campo de refugiados... ...he visto que en algunos datos del año pasado... ...del 2015 de... ...informaba pues ACNUR... ...que había solamente para todas estas personas... ...solamente 60 duchas... ...20... ...20 váteres sanitarios... Uh -huh. ...sí... Eh, poca poca comida mm -hmm. muy pocos médicos cuál es, cuál es la ...tú has estado allí viviendo seis meses si sí. la última temporada porque antes también has estado durante diferentes años ¿no? años anteriores también no sí. cuáles cuáles son las condiciones de vida de, de vale. toda esta gente a ver um, el sitio se llama la jungla o en inglés the jungle. Um, eso de jungle ...para parece viene palabra pasto que es esjang um, y es la palabra pasto que es la lengua del entidad afán es decir bosque entonces es más es una, una tierra Uh, es, es el campo hay, hay unos árboles pero muy poco um, antes hace como uh, 20 años era un, un vertedero pero ahora es, es, es tierra uh, no usado y es en las manos del, del estado um, entonces en el, los primeros meses de 2015 uh, porque antes hubiera ocupas Uh, ocupas creado por mi grupo de por refugiados en la ciudad pero todos han sido desalojados y en, en los primeros meses de 2015 el ayuntamiento de calais ha dicho todos los refugiados tienes que ir a este sitio antes eran muy desposados en varios varios sitios ahora es solamente en este sitio que es como un campo las condiciones ahí son uh, son un desastre es que no tengo palabras para, para explicar pero in intentaré y Um, la idea del Estado francés es uh, construir unas condiciones de vida que son tan difíciles um, y tan peligrosas y tan problemáticos y tan duros para la gente que van a abandonar su sueño de llegar al Reino Unido. Um, y esto siempre ha sido la estrategia del, del Estado francés y del Ayuntamiento de, de Calais para no dar gente suficientemente de cosas básicas. Um, entonces, no hay suficiente de comida, no hay, no hay alojamiento ni casa, no hay uh, suficiente de agua, no hay, um, hay... hay falta de todo, entonces... Y lo, lo único um, ayuda que da al estado es en un, un centro que está abierto durante el día que se me ferry y ahí um, hacen como mil comidas um, cada día entonces pueden dar comida para mil personas pero venda la jungla ha sido uh, quizás 8 mil ahora menos pero han sido ocho mil personas y hay, hay, hay, hay um, ¿Hombres, mujeres, niños? Hay todo. La mayoría son hombres, pero hay también muchos um, niños y mujeres. Y también hay hay menores y niños que son ofanos, um, sin familia. Entonces son son solos hay, y no tienen nadie, nadie nadie para poder con ellos. Um, y ellos viven en las mismas condiciones, igualmente las mujeres. El Estado dice que hay provisión para las mujeres y niños. Y ahora han construido como un campo oficial. Um, al fondo de la jungla, pero para entrar en ese campo hay que dar sus huellas dactiales. Y si tú vas a dar tus huellas dactiales, tienes que quedar en Francia, porque si te mueves a Inglaterra van a decir, ah, tienes huellas dactiales en Francia, ah, ahí te vuelves. Entonces nadie va a pasar a este a este sitio. Um, está muy cerca al mar, es por la costa, entonces hay un viento muy muy fuerte, hay mucha lluvia en el invierno ha sido nieve y ha sido hielo. Um, ...y porque la tierra es, es como... no hay caminos, um, hay mucho barro, hay muchos charcos... Um, ...y todos los tiendas del campo que tienen la gente son destruidos por el viento... ...or inundaciones, um, y es muy difícil para mantener tu, tu propia persona... ...la gente se pasa enferma uh, muy frecuentemente... Y esos, um, no te olvides que esos son gente que vienen de países del sur Y es quizás la primera vez que van a pasar el invierno en Europa Entonces la primera invierno que pasan es en un tienda del campo en En un, en un campo vacío la único la um, ayuda que, que hay en, en una cantidad grande viene de voluntarios ongs y asociaciones que mucha gente de, de inglaterra y de otros países mandan como sacos de dormir o comida o zapatos o ropa y um, distribuyen eso a los refugiados y también construyen uh, construyen cabañas de maroro y de plástico um, entonces es un, un gueto Um, y se dice en francés un bidonville Y creo que la palabra en español es un barrio ¿no? Es como un, pero es, es como una ciudad inoficial Donde viven miles de personas Pero con muy poco o casi ninguna provisión del estado uh -huh. la, la mayoría de las recursos del estado fr francés Son a la frontera, a las vallas uh -huh. y a la policía uh -huh. Las organizaciones que estés allí como No Border Tú uh -huh. has estado desde noviembre hasta hasta febrero uh -huh. Cinco, sí. todo el invierno Sí. No, ha sido duro. Sí. sí. ¿Cuál es el cuál es el trabajo, la tarea normal un día sí. normal vuestro, eh? no el de ellos, me imagino que será todo el día estar mirando para la frontera, va a intentar pasar, sí. pero el vuestro el vuestro cuál es? Es que ante todo hay que decir que no hay una tía normal en Cali, y eso es una de las cosas interesantes uh, del sitio, pero um, intentamos porque muchas estas otras organizaciones no comparten nuestra política. Somos una organización eh um, ...anarquista y anticatilista... ...y queremos ser igual con la gente... vivir con ellos... ...pero la, muchas de las otras organizaciones... ...las ONGs... a uh, ...sus voluntarios viven en hosteles... ...en la ciudad o en, en casas... ...pues pasamos nuestro tiempo... ...viviendo en, en la jungla... ...y justo hacer eso cuesta mucho de nuestro tiempo... Uh, ...construir cosas... ...y mantener las cosas... ...y también cojinando... ...preparando comida con nuestros amigos... ...y, y viviendo básicamente... ...pero um, de, concretamente lo que hacemos... ...una de las cosas más importantes... ...que intentamos hacer... ...es uh, sobrevigilancia de la policía... ...o grabando las actividades del Estado... Um, ...entonces estamos... Um, ...si hay un ataque de gas módico... ...o si la policía va a detener a alguien... ...intentamos de ser ahí con una cámara... ...para grabar lo que está pasando... ...y mostrar al mundo... Uh, ...o mostrar a la gente que, que esto está pasando en Cali... Um, ...igualmente tenemos... ...para hacer esto tenemos un blog y un Twitter... ...y mantenemos a estas cosas... Um, ...otra cosa que hacemos es... Um, ...apoyamos... Si por, ...porque hay por ejemplo... ...muchas manifestaciones o muchas asambleas ...entre los refugiados... Uh, ...de qué van a hacer... o hace ...una manifestación contra las condiciones de vida... Entonces, apoyamos en haciendo esto. Traemos megáfonos o banderas um, o la, la cosa logística que es necesario hacer esto. Um, igualmente, intentamos de um, dar um, información. Esto es una otra cosa que hemos hecho mucho este año. Um, ¿Por qué? No hay previsión tampoco del estado de información de qué derechos tienen los refugiados. Y personalmente opino que eso es una estrategia, ¿no? que si no dan información la gente no saben qué hacer y entonces no pueden tomar una decisión um, fácilmente, son, son más confundidos. Y no hay, por supuesto no hay acceso a internet en la jungla, tampoco información. Entonces um, hemos construido un infocenter que es un edificio ...y tenemos como copias de los derechos de asilo de cada país... en la, la, ...los países los más populares... Uh, ...principalmente Francia y el Reino Unido... ...pero también un poco de Alemania o de Escandinavia... ...y cómo pedir asilo, qué derechos tienes... Uh, ...cómo funciona el sistema... Um, ...cuánto porcentaje de gente de cualquier país son exitosos... ...y tenemos esto traducido en las lenguas los más hablados... ...entonces, uh, antes de todo tenemos árabe... ...pero también de tigrinia, de pasto, um, de kurdi, de farsí... Uh, ...y las lenguas que hablan la gente. Entonces, hacemos mucho en plan de distribución de información... ...y explicando um, cómo pueden pedir Pero no somos abogados ni profesionales de la ley... ...pero existen estos sitios de web... ...y es un caso de buscar la información, imprimirlo, traerlo a la jungla... ...y que está traducido... Um, ...y encontrar alguien que puede ser el traductor. Entonces... Um, igualmente hacemos um, como si, si gente han, han sufrido violencia policial de y si es quieren denunciar a la policía um, tienen que alguien ero, europeo es que es un sistema bastante racista en mi opinión que tienen que alguien europeo toma el, el testimonio y lo, lo escriba no es aceptable el testimonio de alguien que no es una persona <coughs> legal tiene que ser alguien que tiene papeles entonces apoyamos en, en haciendo esto Uh, una otra actividad que hemos mantenido por muchos años es uh, ocupando edificios es que Cali um, era una ciudad industrial uh, antes pero ahora con la recesión y también um, la deindustrialización de los países del oeste de Europa um, hay muchos edificios abandonados en, el, en, en la ciudad de Cali, la jungla está a los límites pero en el centro de la ciudad hay muchas fábricas por ejemplo que son abandonadas Um, y por nosotros parece una locura que hay todas esas personas uh, viviendo por la calle y hay edificios abandonados entonces en los años anteriores hemos pasado mucho tiempo haciendo uh, ocupas y gastachías y ocupando edificios uh, lo más grande de eso era una fábrica de metal abandonado y era ocupado en 2014 y era 12 kilómetros cuadra cuadrados adentro y hemos podido alojar 400 personas en este edificio Um, pues um, en la última semana, porque um, ahora el estado está desalojando la jungla, um, uh -huh. en esta última semana unas personas de, de mi grupo han ocupado un edificio uh, a, que es vacío en, en la ciudad de Calais y era un edificio para alojamiento um, social para gente que viven por la calle, pero era abandonado. Entonces simbólicamente era un edificio perfecto para ocupar pero um, este ocupa era desalojado uh, ilegalmente por la policía ocho horas después de uh, la ocupación o por el mismo día y unos de mis compañeros ahora son encarcelados y esperando su decisión uh, judicial uh, de que van que, que si serían culpable o no y si sí, están esperando esta decisión ahora bueno <risa> Los, los y las refugiadas Que viven allí eh, Su objetivo principal Pasar al Reino Unido Por el tren, en camiones, mm. vamos, una tarea peligrosísima, ¿no? Aquí conocemos más mm. el estrecho, ¿no? Me has sí. dicho antes también que Melilla, ¿no? En mm. la verja, en, la, en el muro este de Melilla también mm. también hay gente de No Bordes, ¿no? Trabajando. Sí. Bueno, y sabemos, sabemos, bueno, no sabemos, de vez en mm. cuando suele salir cifras de la gente que muere en el estrecho... Sí. Pero madre, en eso, hay también de vez en cuando Salen cifras de gente que ha muerto Intentando cruzar sí. ¿Cuántos kilómetros son el tren? son eh, Bueno, entre, entre Inglaterra y Francia Es 33 kilómetros, sí, 33 el, kilómetros. El, el túnel que va debajo del mar um, Es un poco más distante que esto Pero sí Y sí, tienes razón, es súper peligroso um, En 2015 Murió a lo menos De lo que conocemos, 26 personas Por esa frontera um, Me imagino que además, esos son los casos Que, que nosotros sabemos que son conformados um, Pero me imagino que hay más Y en los últimos días murió un joven afgan Que estaba uh, perseguido por un camión ¿no? uh -huh. sí, Para cruzar la frontera hay dos um, maneras que son más usadas Y eso es como has dicho Como ir um, por el tren que va en el Uru túnel O uh, esconder adentro de un camión O abajo de, de un, un camión uh, que va a Inglaterra Um, pero porque hay tantos refugiados y que este año um, a la seguridad por la um, por la frontera es bueno hay más policía y es más difícil cruzar, ahora gente sigue cruzando pero es más difícil, entonces gente están intentando todas las maneras que pueden para cruzar um, y como todas las fronteras cuando hay más um, seguridad y securitación um, hay más traficantes y más mafia um, entonces es es un negocio muy rentable para ellos hoy en día y uh, uno de los servicios que ofrecen es un coche y gente pueden escond esconder en la, ¿cómo dice? ¿La maletero esto en el maletero del, del coche pero eso cuesta quizás 15.000 mil euros y la mayoría de los juadas por supuesto no tienen este este dinero um, entonces normalmente tienes que si tienes que um, pagar a alguien pero también hay maneras de ir en camiones que son auto ...que son como autónomos, ¿no? Um, y esto en árabe se llama el lugar... ...que es como básicamente piquete... ...porque la autopista es... Um, ba ...o un parte de la autopista... ...es bastante cerca a la, a la jungla... ...entonces um, cientos de gente... ...se organizan juntos... ...hacen asambleas y dicen... ...a esta hora y en este lugar vamos a bloquear el tráfico... Um, ...y van... ...colectivamente muchas personas y causan un bloqueo de tráfico y eso permite a la gente para intentar para entrar en los camiones para pasar a Inglaterra um, esto es así es, es una de las maneras en otros um, como efectos colectivos cu es cuando cientos de personas se movilizan para andar todo junto hacia el Uru túnel um, que es al otro lado de Calais um, al Eurotúnel um, es bastante hay bastante de seguridad, hay siete vías que tienes que saltar y a la gendarmería, que se dice, es como policía militar. Um, entonces es difícil y por eso que la gente organizan como juntos y colectivamente. Um, pero también en momentos la gente organizan colectivamente para atacar a la policía porque la policía son por todo lado hay mucha presión um, y hay mucha gente que son encasalados hospitalizados y estos uh, en unos momentos no son necesariamente organizados es rabia espontánea y ha pasado unos disturbios que duran para como dos o tres días en que la gente son en enfrentamientos con la policía pues igualmente um, la policía son siempre atacando a los refugiados y hay momentos cuando la policía lanzan gas laje ...con ninguna provocación... ...con ninguna razón... ...justo porque le da la gana... ...y porque es parte de su estrategia... ...de hacer la vida imposible para la gente... ...ah... Uh, ...y puede ser normal... ...en una noche... ...que la policía disparan... ...cientos de... Uh, ...bombas de gas... ...laje ...ah... Um, ...y... ...sí... ...han... ...em vale la pena para ahí por youtube y por, por el internet se puede ver que esos son um, ataques de con armas químicas gran, a gran escala grande bastante grande y les usan sin uh, discriminación y no se debe olvidar que en este acampamiento que viven um, niños y gente muy enfermos también y todos son afectados por este gas uh -huh. las últimas noticias que tenemos de principios de de marzo son que ya bueno, aparte de estos enfrentamientos y esta represión continua en durante años en, en el campo de refugiados ya han entrado con las excavadoras, ¿no? Lo sí. último que hemos visto y han vamos, han ¿por qué? Bueno, ¿por qué piensas tú? Vamos, okay. uh, Bueno, la la respuesta corta es porque la La Francia es un estado racista, como todos los estados europeos, y no quieren que gente marón de otros países puedan cruzar la frontera. La respuesta más larga es que este acampamiento, esta jungla, era creado, en mi opinión personal, como una respuesta a nuestra política de haciendo ocupas en la ciudad. Los años anteriores eran muchas ocupas um, y han comenzado a crear muchas conexiones de solidaridad entre la gente de la ciudad, uh, unos franceses y los refugiados. Y pues el gobierno ha dicho, ah, eso no puede ser. Entonces han forzado a toda la gente en un sitio. Pero este esta estrategia tampoco no funcionó porque este año llegó miles y miles de personas. Y la idea al principio era, ah, ok, vamos a poner todo el mundo afuera de la ciudad En un sitio donde puede ser controlado muy fácilmente Y donde podremos como ver y vigilar todo el mundo Para que no haya castechas y ocupas por toda la ciudad Pero ha llegado miles de personas Y esto ha salido en la atención de la media, las medias de comunicación del mundo Y ha comenzado a llegar mucha gente uh, Mucha gente europeo y de todo sitio para mostrar solidaridad Entonces, um, por, por eso, pues, la jungla europea era un lugar muy difícil con mucho problema, mucho crimen mucho alcoholismo y mucho de todo pero hubiera una vida la gente han podido vivir y organizarse um, para intentar cruzar la frontera y tener, sí, una vida y por eso, porque estaba en unos aspectos exitoso en, en, en mi opinión que la gente han, han, han, que las la, estrategias del Estado francés de hacer la vida imposible no funcionó entonces han dicho, bueno, tenemos que desalojarlo. Y sí, esto en marzo. Um, ahora 50% de la jungla está desalojado. Um, la zona del sur, existe todavía la zona del norte um, que es como 50%, pero ahí en el fondo hay el acampamiento oficial, que parece muy parecido a campo de construcción. Tiene contenedores, metales y, es, um, y control y seguridad. Pues bueno, esta parte existe todavía. Um, mientras la jungla De la, de la jungla um, bueno, miles de personas han perdido sus casas y sus posiciones personales incluyendo menores y uh, ofanos también um, dos personas uh, han intentado suicid ¿cómo se dice? suicidarse, suicidarse en um, 12 personas comenzó una juelga de hambre que ahora está terminado pero hubiera un grupo de gente de irán que han cosechado sus labios y no, no han comido para tres semanas uh, murió una persona de un ataque de corazón um, esto estaba en una tienda del campo pero ha pasado la día después de que esta persona era desalojado entonces para mí eso es decir que él estaba enfermo, um, muy enfermo y, y como bastante vulnerable y perdió su casa en, en situación muy traumatizante y, y la día después murió y bueno, para mí sí, eso es asesinado por, por el Estado um, y también han detenido <coughs> a, a tres um, voluntarios europeos y ellos han sido obligado a quitar uh, a Francia y esos son voluntarios um, humanitarianos, pero dicen que son no bordas y que son como atacando a la policía y durante el desalojo que estaban quemando casas. Durante todo la, la, uh, el desalojo han dicho es que sí, los activistas no bordas son incitando a la gente a atacar a la policía y son um, quemando casas. Y lo que lo que pasó es que Unos de los refugiados queman sus casas en actos de resistencia contra la policía. Quieren como que es destruido por su terreno y su control. Pero muchos de los otros fuegos eran comenzando porque cuando la policía lanza gas lacrimógico y la, la bomba aterrizó en una casa de plástico, por supuesto que esto quema y que comienza fuegos. Um, pero sí, la, la, el Estado, por supuesto, han dicho que era culpa a nosotros y han detenido tres personas que yo sé que no son miembros de nuestra organización son miembros de organizaciones humanitarias pero para justificar sus acciones y su presión dicen que um, son de nuestra parte um, sí, y todas estas personas bueno uh, 400 de los, los refugiados en este, esta zona han ido a París y estaban por la calle y hace dos días han desalojado de un acampamiento en París que estaba debajo, debajo de un puente Muchas otras personas han, han, han ido a la parte del norte de la jungla... ...pero ahora hay muy poco espacio ahí... ...porque um, antes de la desloja era muy como muy poco espacio... ...mucha casa, mucha gente... ...ahora está a tope. Um, y otras personas han pasado a otras ciudades... ...y otros um, um, lugares donde hay barcos um, en el norte de Francia. Han ido a Dunkerque, Hasbrook, uh, Le Havre, Dieppe... ...o lugares en Bélgica también... Um, y unos han, han pasado a ir adentro del, del new camp al, camp al campo oficial del, del gobierno entonces gente han sido despesado um, a muchos sitios pero también en las últimas semanas han sido bastante de gente que han podido cruzar la frontera um, y en desesperación uh, porque no tenían casas todavía y también murió una persona por la Por la frontera en los últimos días Pero la gente sigue cruzando la frontera Entonces Y también más refugiados van, van a llegar Son llegando en Grecia y sí. Italia ahora Y van a ir es, a Chile, su, su, Después de pasar de mm. África O de venir de Exacto. las situaciones de guerra Una de ellas ahora no, mm. no, Por mucho que mm. la policía le reprima Queme las casas, mm. haga mm. lo que haga Su... Vamos, no, no no no echarán para atrás vamos no no tiene, no, no tiene nada de tampoco exacto. no es así entonces es, es como un círculo vicioso es. Es. que crean un sitio crean una jungla o una ocupa con, construimos ahí alguna vida colectiva y luego viene la policía del estado y desalojan este sitio y dispersan a la gente esperando que van a van a desaparecer Uh, pero por supuesto gente no desaparecen así más gente llegan y gente ocupa nuevos sitios y así continúa la Círculo viciosa de calle y me imagino que el verano siguiente sería quizás más junglas pequeñas desposados en muchos sitios o quizás un otro sitio uh, muy grande como el este pero sí el, el Círculo ciclo vicioso va a repetir y hasta que um, el, Reino Unido, el Reino Unido permite a gente entrar Uh, y pasar la frontera Y perder el silo donde quieren Esa situación va a continuar uh -huh. eh, No sé si el técnico nos ha buscado música Y antes de acabar Todavía antes has comentado Que tenéis página web Y queríamos dar la dirección Y que es donde ah. hay vídeos Y un poquito el contacto y todo eso Pero bueno, has traído también Bueno, nos has dicho dónde podíamos buscar música De un DJ de, de Sudán Ah, sí, sí, sí No sé, hemos encontrado Teneco. venga va, ponemos un poquito y ah, luego ya vamos acabando yamen <coughs> <tose> <tose> <muchas> صراخنا في السما بقى احلى طيره ما حيتس جوق طغانا في عنقك وكل واحد فينا يحكي بس جوق غريسه عصريه داعي على قد ما ج خطيره تحسبها بتغير وبالعكس بالاتجاه مع انه في البلد يقوضها تجار كبرنا واتهدنا في البلد ورب يشاهد وطالها لا بر الامان ولا الازدهار يعني ساكت هاي كانت كل نقطه لسه ساكت اه دمعي مخصوص صعب اقل المطارد شعب طبال وصامط بلد مكسر وعصابه مطارد جرائم اه Ils errent en lanterne dans un parc qui les traque Ils appuient lentement comme par étranglement Vision d'une note en quête de désir symptomatiques De la perte de plaisir d'une et traité D'une insuffisance matraquée Boussé, bouffé, du pré-mâché Et du pré-fabriqué pour un printemps tardif Jérir dans ce siècle pas l'heure de ne pas le dire Le lire mais ne pas pouvoir en rire nommer un passé qui ne s'appelle pas Mais qui s'épuisait se... Pas, qui DJ, pas, qui DJ, DJ, fait, DJ, DJ Shaman DJ Shaman DJ Shaman DJ Shaman Significa melocotín en, en árabe ¿Melo? ¿Melocotón? Melocotón, Melocotón, sí, melocotón. Melocotón, sí. Eh, Lo hemos sacado de... Lo podéis escuchar en casa también, ¿no? De Soundcloud, ¿cómo mm. era en inglés? Sí, Soundcloud DJ SoundCloud, Shaman eso, son, Soundcloud, ¿no? Se escribe así <risa> en, en eso eh, joder, Me comentabas antes y lo hemos, no lo hemos comentado Bueno, yo creo que el que esté escuchando la entrevista Ya habrá sacado sus conclusiones mm. Pero desde el principio no hemos podido decir tu nombre que eres miembro de No Border, pero nos has pedido al principio no decir el nombre porque vamos, aparte de acusaros de ser los incitadores de toda esta de todo lo que ha pasado sí. en Calais, de todos los disturbios que ha habido, las protestas que ha habido por el desalojo, sí. eh, bueno, sois Osane, bueno, el ministro de, de Interior de Francia, eh, dijo eso. Sí. No decimos nosotros. Eh, vamos, que nos había que os han acusado también de, de grupo terrorista. ...en Francia... ...esto... Um, ...usa menos la palabra... ...terrorista... ...especialmente después de los ataques en París... Mm. ...los han dicho antes los ataques en París... ...pero después de... ...un ataque terrorista de verdad... ...era más difícil para ellos... ...decir que nosotros somos terroristas... ...porque se ve claramente que no es así... ...mientras que hay bombas explotando en París... ...pero... Um, ...sobre Europol... Um, ...no puedes considerar un grupo terrorista... ...y creo que la palabra que está, está usado... Uh, ...más que todo es... ...extremista... Um, y esto es una palabra que, que y también dicen ultra izquierdista es una cosa que hizo mucho en francia y usan eso para nosotros de un borde y también de la, um, nuestros compañeros que son en la ZAD en um, uh -huh. cerca de na que son defendiendo la tierra ahí contra intentos de terror en el aer aeropuerto entonces es, es como diciendo más o menos terroristas sí, y considerando gente peligroso debe ser detenidos y tal Um, antes de este año, de 2015, mm -hmm. siempre era la alcaldesa de Calais, uh, Natasha Bouchard, una mujer muy, muy horrible um, y que ha sido una arquitectura de la estragética en Calais, que siempre diciendo que no borde son terroristas, que trabajemos juntos con la mafia que los traficantes, que somos ahí para, para romper a Francia, para invadir las casas de los, los franceses, los ciudadanos y... ...robar sus, sus casas... ...mientras que gente eran de vacaciones... ...y mucha tontería así... Um, ...pero este año... ...las denuncias contra nosotros no eran solamente... ...de la alcaldesa de, de Calais... ...y la, la municipalidad... ...pero también del Ministerio de, del Interior... ...esto es una cosa nueva... Um, ...y te puedo decir también que... ...en noviembre hubiera unos disturbios... ...bastante fuertes... Um, Y han mandado un grupo que se llama uh, GIGN, uh, GIGN, y es las fuerzas especiales militares de Francia, para intentar detener unos miembros de nuestra red. Um, afortunadamente para nosotros, el Estado no sabe quién es un miembro un no bordo o quién es un voluntario humanitariono entonces entraron esos esfuerzos especial um, como fuerzas especiales ¿no? sí, sí, sí. fuerzas sí. especiales um, en la jungla y detuvieron a dos uh, chicos inglés o ingleses uh, con rastas um, pero ellos eran humanitarianos trabajando uh, un fin de semana en una, una cogina comunal colectivo donde esos propios chicos han, han ido a Cali para un fin de semana para coger comida y um, han llegado detenidos por fuerzas especiales uh, del Estado francés pero también han detenido um, más um, miembros de nuestra red um, y son acusados, comenzando con estos disturbios en noviembre de in incitando a la gente a pelear con la policía um, participando en, en disturbios y atacando a la policía con uh, palos de metal Um, entonces, lo que, lo que pasó es que este, este discurso es muy racista porque está diciendo que hay activistas europeos con uh, nuestras ideas anarquistas que son manipulando la situación de los refugiados para que ellos hacen disturbios. Pero sí, eso es es muy racista porque dice que esas personas no son capaces de organizar su propio disturbio, que no son capaces de at atacar a la policía. Y nosotros... ...somos, ¿sabes?, um, activistas europeos... ...muchos son estudiantes... ...o gente que viaja... ...o que vive en ocupas... ...están diciendo que nosotros... ...estamos enseñando a gente afgani... ...o kordi... ...a cómo luchar... ...y es, no, no, no, no hay sentido... No, no. ...cómo es esto... ...ellos saben perfectamente bien... ...cómo sí, luchar... Sí, ...desde hace muchos años... ¿no? ...y en otra cosa es que... ...también es, es muy um, útil para ellos... ...poner quién es, es culpable... ...a la violencia... ...por nosotros... Um, y me suena leyendo el periódico local de, de Calais, que en un artículo sobre el disturbio, y como nosotros somos los responsables, ha dicho uh, que en los últimos meses no ha sido mucha violencia, mientras que unas personas han muerto, pero no ha sido mucha violencia. Hasta ahora, cuando han atacado a la policía, es como, pues mira, gente gente, mu gente muere por esta frontera, pero para ellos no consideran que esto es violencia. Es, es su idea de que, que consiste a violencia es, es, es muy extraño pero si sí, estamos entonces cada vez que uh, los refugiados um, pelean con la policía um, les dicen que si sí, es, es culpa de nosotros y que um, y por eso no tienen que aceptar que la gente son justificado en atacando la policía, son justificados en intentando cruzar la frontera y que, que la gente sufre en criaturas de violencia que gente son heridos cada día que son hospitalizados que, que mueren pueden pueden no hablar de eso y poner toda la, la, la culpa a nosotros y eso sí es, es cabe muy bien para, para ellos uh -huh. y bueno, ahora mismo sí tenemos unos de mis compañeros que son um, encarcelados ahoramente por haber Um, ocupado un, un edificio y nos vemos en los días siguientes ¿cómo, cómo pasa eso? Uh -huh. Pues pues muy bien eh, estamos acabando ya esta entrevista y bueno sé que andas por aquí, por Euskal Herria intentando montar charlas, ¿estáis intentando montar alguna aquí en, en Orereta, en nadería en, sí. en el Mikel Azulo ya cuando esté la fecha concretada ya ya la ya la difundiremos por la sintele y como no también sé que el 6 de abril estará ese sí. en, en es Bilbao en Sirica en Sirica, Sirica, sí. Sirica sí. miércoles 6 a las um miércoles 6 a las 7 de la tarde en Sirica en Bilbo y bueno y luego también nos ha dado pondremos en la página web también es ¿eh? para la gente ya eh, con más tranquilidad para que lo pueda apuntar pero alguna página web y algún uh -huh. contacto ...con vosotros, ¿no? La manera sí. de ponerse en contacto con no Nobordes... Mm. ...gente que se anime... ...porque me imagino que por mucho que hayan desalojado... ...el campo este de refugiados ...pues bueno... ...por desgracia, trabajo no os va a faltar... ...¿no? Visto la situación... ...como está en Europa, ¿no? Mm, mm, ...que cada vez las cosas van a peor... ...en el tema de los refugiados ...y cada vez hay más... ...hay más campos... ...y por mucho que los echen, pues bueno... ...volverán, visto la situación que está... ...y no sé, un poquito las direcciones y pues Sí, pues uh, este, um, hay que es la mayoría es en inglés y francés um, Y básicamente poner Cali Migrant Solidarity Es decir, uh, Solidaridad uh, Migrante Cali Pero en inglés, Cali Migrant Solidarity En Google y va a llegar por nuestro WordPress Y también poner Cali Migrant Solidarity por YouTube uh, Para nuestro canal de videos De lo que hemos hecho de grabando la policía O igualmente Cali Solidarity por Twitter Para nuestro Twitter Entonces la palabra clave Cali Migrant Solidarity por todas las medias y va a llegar a nuestros uh, sitios. La pondremos en la página web de la Sencile Calais Migrant Solidarity.wordpress.com. Pues pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé aquí estamos tres, cuatro personas, no sé si a alguno más se le ocurre alguna pregunta para acabar, alguno aquí, alguno está echivándose alguna a la oreja, no sé si queréis si quieres comentar algo más o Bye, bye. no quieres ah, sí, alguien um, y entonces pues sí sí Venga, me suena ahora gracias sí. de cosas de <coughs> que hay de aquí um, pues antes de todo que existe estos grupos sin frontera no bord en media y ceuta y que ellos también tienen sus sitios de webs y que encontrar ellos, ellos. Um, también hay gente que se organizan de españa para viajar a calle y pasar tiempo ahí en como en solidaridad hay gente de de uh, Bilbao, que son ahí ahorramente, pero también um, organizan convoy, ¿se dice? ¿Un convoy? De, que, como un sí, convoy, de, sí. Un convoy, un convoy un convoy organizan de, un convoy de, de Pamplona también, uh, que va a ir en las semanas siguientes. y ¿Con comida o ropa? Creo que es más que todo ropa y ahora están llevando muchas tiendas del campo, o tiendas de... Tiendas de Ay, ¿Cómo se dice? Camping, Camping. Estos, gracias um, Porque gente que son Sus casas han sido destruidos en las últimas semanas Y necesitan estos um, Pues pasando a Calé es, es Muy bien y siempre necesitamos a gente um, Pero también Que existe este este red europea Y anima a la gente aquí Si les interesa para ver más Y y sí y contribuir pero serías muy bienvenido en Cali para hacer cualquier cosa sea enseñando una lengua proyecto de música grabando la policía um, trayendo materiales para romper vallas como sea um, siempre son bienvenida más gente para ayudar uh -huh. ¿Ahora estás por Escaleria? ¿Tienes intención de volver para allí? Um, ¿A Cali? Sí Quiero que porque yo me fui 6 meses quiero que la policía tienen tiempo para olvidar mi cara <risa> uh, pero seguro que voy a volver uh, Cali ha sido un parte de mi vida para muchos años y va a continuar así um, y no sé cuándo y no tengo planes en um, uh, como uh, en, en poco tiempo pero seguramente si sí, volveré <risa> pues es Oscar Casco Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Sincelic y bueno, y cuando volvemos a recordar la charla del 6 de abril a las 7 en Sirica, en Bilbo, luego en el Miquela, pues me imagino que por las mismas fechas es mucho grave, los Tenaicos este, Ordua, pues bueno, cuando esté y también colgaremos esto en internet, en la página de Sincelic que Y muchas veces por estar aquí y muchas más gracias por el trabajo que hacéis en el campo de refugiados y en otros sitios pues la gente no borde venga no sí ha sido que la sociedad nos ha enfrentado. Nos ha sido imposible ver la verdad. Hemos estado luchando por dos metros cuadrados de terreno. Nuestro imperio, nuestro minúsculo imperio. Eso es una mierda, hermanos, porque somos los auténticos dueños de la ciudad.